Todo ello lo he dicho en la página que tenemos en Facebook, en la página que tenemos en las redes sociales, facebook.com barra Música, Perriozar y Ratia. El programa de hoy vuelve a la normalidad después de disfrutar de ese programa especial dedicado a la banda PLT la semana pasada donde repasamos la biografía, la discografía y donde eh, tuvimos la oportunidad de charlar con Rafa Rueda, guitarrista y vocalista de la banda, que estuvo por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia. Y después de disfrutar de ese concierto el pasado 6 de mayo en la sala Totem de Atarrabia, lo dicho, el programa de Euskal Música vuelve a la normalidad. Y hoy jueves, este fin de semana, si nos escuchas en Redifusión... Estos próximos 90 minutos, esta próxima hora y media, le vamos a dedicar a disfrutar de buenos temas musicales de grupos de Euskal Herria. Como por ejemplo, el primer trabajo discográfico para la formación Echaya Keroak, el álbum Naufragoak. También escucharemos dos de los temas incluidos en el quinto trabajo discográfico de la banda de Munguía, Ichiaren Semeak, el álbum titulado EH Republic. Nos iremos a escuchar dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo larga duración para la reggae, el álbum Pantomima. Después de muchos años regresa Irache Mugirio al panorama musical después de editar en el 2002 el álbum Inish of La. En 2016 ha publicado Irache Mugirio lo que es su álbum La piel transparente. Y nos iremos a Tafaya, nos iremos ...con la formación Galcha-Gorriac, una banda que ya estuvo por aquí... ...por el programa Euskal Música hace varias semanas... ...para presentarnos su primer larga duración Basoco Doñoac... ...y también para deleitarnos con uno de los temas en acústico...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 Nueva cita que tienes, eso sí, en redifusión, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, y cuando quieras, a la hora que más te guste, en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia. Y vamos a comenzar el programa de hoy, y lo vamos a hacer con la formación Echayak Eroak, una formación que ha grabado la mayor parte de este su álbum Neufraguak en los estudios Luberri de Basauri, con el técnico chus Lozano. El resto del material se ha registrado en los estudios Ame de Uribe.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 La estrategia de AU vocalista es tener a su lado músicos que aporten, que sean hábiles y que defiendan a otra danza el proyecto en los escenarios. Este primer trabajo es la base y declaración de principios. Las cinco canciones son directas, duras y llenas de novedades. Es la mezcla de los sonidos punk, hardcore y metal de Euskal Heria. Es el álbum debut para Echayak Heroak. Es El álbum No Fraguac. Y de este primer trabajo discográfico Te extraemos los temas Locos por el ruido y Batu Kadán Con esta banda, con Echaya Keroac Comenzamos el programa de hoy De Euskal Música Música Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este primer larga duración para esta banda, para Echayak Los temas locos por el ruido y el tema que cierra este primer EP, digámoslo así, de cinco temas El tema Batucadan, una banda compuesta por Nicola a la batería, Dan a la guitarra y coros, Aguo a la voz Axular a la percusión, Chus a la guitarra y coros y Jorge al bajo Como puedes comprobar, tiene mucho que ver con Echayak, son Echayak Eroak Y este primer álbum titulado Naufragwak, editado bajo el sello Vagaviga. Y de la formación Chaya que nos vamos con la formación Ichiaren Semeak, una banda que nació en Munguía en 2006 y que edita lo que es su quinto trabajo de estudio, EH Republic. El disco recrea en la familia los ritmos colaterales del ska, ska rock, punk, rap y reggae, que le dan una homogeneidad íntegra al disco. Temas que consiguen una rápida atracción del público seguidor de esta banda, pero esa misma homogeneidad hará que un oyente nuevo se les acerque deseoso. De un álbum que ha sido grabado, mezclado y producido por Iñaki Bengoa en los estudios SHOT de Arrasate durante enero de este año 2017. Hay que comentar que ha habido bastantes colaboraciones, como por ejemplo John Subiaga, guitarra en En el tema Ospa, Compañera y Gran Circo Mundial Sala Stammer, Guitarra Acústica En el tema Apirilear en Belchá Kepa Junquera, Trikitisa Y Pandero en Apirilear en Belchá Anne Martínez, Voz en Apirilear en Belchá Y Rafa Rueda, Guitarra En el tema Egunero Alcargas Como puedes comprobar, bastantes colaboraciones En este quinto trabajo de estudio Para esta formación, para Echiaren Semeag Desde su álbum, el álbum EH Republic Te extraemos los temas Atera Beste Bat, y el tema que Queda titular álbum EH Republic We'll be Atera beste bat anontzan Atera beste bat beste bat Atera beste bat anontzan Atera beste bat beste bat Bilbo hura gordetan zarkadak, altsako bakka maradak, onieto brilagun, aspalditik urru, zuen behar dugu, aurrena begiratzeko, zuen indarra behar dugu, atera! Toma Falta dire na goguas Osasuna etas canta suna tira Atera beste ba so bete mendi urdin debate dago itaka sianoen lurreta tiki es joan sirena glege Nos esta banda, Ichiaren Semeak, con este su quinto trabajo de estudio EH Republic. Una formación nacida en 2006 en Munguía, de manos de Manex Altuna a la guitarra, Ivonne Altuna a la voz, jevi ormaza al bajo, Alain Egiguren a la batería e Iván Zapata al saxo. Lo que hemos escuchado, dos de los temas incluidos en este álbum, los temas...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 Sirkini Kepes o Seinke En 2014 ganaron el concurso banden leia organizado por Ascue Fundacio A. Un año más tarde tienen su segundo disco, Pantomima Extraña coincidencia, ya que comparte el local de ensayo con los ganadores del banden leia del 2013 Es que han cristo La reggae ha grabado y mezclado el disco durante abril, mayo y junio del 2015 en los estudios IGAIN de Usurwin Gipuzkoa. Lo que vamos a escuchar dos de los temas, el tema titulado Hero Alea, un tema con la estimación Aportación de piano y violonchelo Es un tema muy tranquilo Y después escucharemos el tema titulado Sulán, es el tema que abre el álbum Y es, eh, digámoslo así Como comentaba la banda, toda persona Se ha sentido alguna vez en su vida Como si estuviese en un agujero Para salir de esa mala racha Viene muy bien toda ayuda, una mano Un apoyo y así salir hacia arriba Y ver otra vez la luz Así es como pues eh, comentaron Esta formación, la reggae, este tema Suloan. Nos quedamos pues con estos Dos temas incluidos en este Nuevo larga duración del 2015 de esta formación de la reggae Los temas Hero y Suloan Música Y otro tema más cañero Los dos temas de esta formación de la reggae Con ese álbum Pantomima Los temas Hero Alea y Suluán Y nos vamos ahora con Irache muguire Que publicaba en noviembre del 2016 Su nuevo larga duración La piel transparente 14 años después de editar Su álbum debut Inis Fol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 corazón Es el segundo trabajo de Irache Mugire Luego te cuento más cositas de esta mujer Ya que la vamos a tener por aquí por Euskal Música Y por supuesto va, eh, también te vamos a dar a conocer Los próximos conciertos que tiene para presentar este nuevo álbum La piel transparente Pero antes nos quedamos con dos de los temas El tema Emerici primavera y Me Dice Guille berezi urtetako Tristura berliekin, deskubritzen zezora gerria taimimilatzen zezaia Tasimilatu ezan zetristea den hau guzti Diario berri bat hasi gugura dut. Aurreuezzaerekin zer ikusirik ez duna Zu barika Bibidez zubarika dibidez Ismaele doinoak zauria tanatzan barra barriroa besturot barriro zure izala sartziak uskitzu diten urtarri legunetan hilabete askoren ostean gure munduaren katastropearen nere itze bokian Ezke bila bilat herbestea zure hau txabillatuz beste loge latan. Diario berri bat hasi gura dugut, aurrekoari guztiak lotzan dizkidanak. Gerrari, ez dute Gunkaririk itxi Na hondartzak jarri daude Betibetu moduan Aurtenet zaretorriko Bilgora bizitan Daztelako bie 잇 dasi milatzen zez daia dasi milatu ezean zetrisdea ben augustia diario berri bat asigura du ez dut barkamen ilai ez dugu barkamenik behar ez badanirean eure buruari barkamenik behar ez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 Guille me dite Guille me, Pero Guille mírame El lo Que dan mis dedos A esta pluma que aspiró Tanto que quedo sin aire nuevo Que contar Y colorín Colorado Que puedo yo pseudo Que no está escrito En ningún Lado con ojos redondos redondos de espantos sí, y sí y no entiendo nada de lo que pretende decir e incluso en el matices que se de por sí con altas pistas apear por un mejor matiz que ella me dice que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 Colorado que puedo yo pseudo persona que no es descrita en ninguna Pues así suenan dos de los temas incluidos En el segundo larga duración de Irache Mugire, 19 Primadera y me dice Guille comentarte que los próximos conciertos el 14 de mayo estará en el Teatro Barakaldo, el día 19 de mayo en eh, Durango y el 20 de mayo en Irurtzun. Y hay que comentarte también que este próximo jueves la tendremos por aquí por Euska Música por Berriozar y Ratia para hablarnos de este nuevo larga duración, para hablarnos del álbum La piel transparente, para contarnos esos 14 años que van desde el primer álbum Inis Folla. A este del 2016 Y también pues eh, nos deleitará Con varios temas en acústico Ya que va a hacer un mini concierto Aquí en Euskal Música En Berriozar y Ratia con la guitarra Todo ello será el próximo jueves Aquí en una nueva edición Del programa Euskal Música Dicho esto, seguimos compartiendo contigo Más música después de escuchar A Echaya Keroak, Ichiaren Semeak La Reggae e Irache Mugire Nos venimos a Tafaya Nos venimos con Galcha Gorriak Una banda que ya estuvo por aquí por aquí Reduzcal Música por Berriozari Ratia para hablarnos de este, su primer larga duración para hablarnos de los conciertos de la trayectoria musical, de cómo se formó la banda y también disfrutamos de un tema en acústico, nos dejaron su disco el álbum titulado Basoco Duñuac y de él te vamos a extraer los temas Gurek Kaleak y el tema Iraulcha Música Mes Tazkenek Tasquenek me la rea Me siento alerta la sedana Me llamas a sor desquiene Toy pertenecelaunta mode Me llamo a sor desquiene Sorrevate cada vez me soe Vaitaténica sedoy Taucales arauetan Dareco plasan Ascontra nadie Dibini nintzen ikastolan Haukana kalditzen joan gara Lehen aldeku akatzak Takazituak ditutia da Gondik dago iparra Galtin zenduten ire begiak Ez dago ipar garbirek Eran zuten du nire burua Me hiago zazor dizkienden Beti nire laguntzen daude Me hiago zazor dizkienden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 gusta música en las redes sociales.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 Little Yang cuatro... estaban sonados de los temas, incluidos en lo que es el nuevo larga duración para esta formación de Berriozar, para Bocanada, el álbum Libres, ahí estaban los temas Solo Humo y Como Una Patena. Y nos vamos con la formación Gatibu, banda formada en el municipio de Guernica Lumo en el año 2002, y hasta ahora han publicado como cuarteto seis álbumes y un directo. Desde sus primeras canciones, se puede apreciar abiertamente que la banda ha sido creada para ser una de las líneas musicales más populares de la cultura vasca. Su estilo musical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 festival Bilbao Baby live actuando como telonero para grupos como Ben Harper de Innocence Criminals, The Cult, de Cardigans o Lore Mayers. En 2014 por ejemplo, tuvo ocasión de compartir escenario en el festival EHZ con bandas tan célebre como Escape y Pendulum. Entre los músicos que han colaborado con Gatibu podemos citar a Robyn Niesta de Extremo Duro, Fito Cabrales de Platerutu y Fito y Fittipaldis, Iñaki Wojo Antón de Platerutu y Extremo Duro, Luis Camino de 21 Japonesas, Me o había yala Gino pavbone de presuntos implicados Rosanna Pedro guerra ojos y Luis Perales y José Alberto batiz a que la retapia te leturi van y Fitipaldis todos ellos sobradamente conocidos por sus contribuciones a la cultura musical vasca nos vamos al quedar si te aparece coloques es este nuevo larga duración Ha as maite askquebis y y de extraemos tres de los temas ygueac sorguín y el tema nire onan basiña menta charra ekin sendun Estaban sonando tres de los temas incluidos en el nuevo larga duración para esta formación para Gatibu el álbum Aske Maite, Aske Visi los temas Igelak, Sorgin y el tema Nire Ondoan Basiña Y nos vamos con Caña, nos vamos con Alegría nos vamos con Juerga, ya que nos vamos con Egurra Taquito, una banda de Skapunk de Gipuzkoa que se creó a mediados del 2008 después de pasar unos meses creando canciones dieron su primer concierto en diciembre de ese mismo año. Desde entonces han actuado en un sinfín de fiestas populares gateche, bares, festivales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 muchas letras reflejan la cruda realidad que se vive en Euskal Herria. ahora en 2016 han regresado con su tercer trabajo de estudio, Suen Chat, un disco compuesto por 10 canciones y de estas 10 canciones te extraemos dos de ellas los temas Suengatik y el tema está Berandú Música Tu día con una laña gawa de verdad, suba que suda y certita artean pero Hey, de gobierno Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es este tercer trabajo discográfico para esta formación guipuzcuana de Skapunk, Egura, Taquito. Los temas Suengatik y el tema Esta Berandú. Y con ellos vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Musical. no Antes recordarte que dentro de siete días tenemos la visita de... Irache Mugire para hablarnos de su nuevo trabajo discográfico La Piel Transparente y para deleitarnos con varios de los temas que están incluidos en su segundo larga duración ya que estará, lo dicho, aquí en Berriozar Irratia en el programa Oscar Música con su guitarra para ofrecernos un concierto acústico. Recordarte que eso será el próximo jueves aquí en el 100.8 en Berriozar Irratia. Nosotros, lo dicho, nos vamos dentro de siete días. Volvemos. Hasta entonces ¡Saludos! ¡Agur! Cela Es tu en la paseo